dictaron conciliación obligatoria y se levantó el paro en las clínicas privadas. Desde la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina, comunicaron de manera oficial que se levanta el paro generalizado por la conciliación obligatoria extendida por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Mediante un comunicado informaron que mantendrán su postura firme en las mesas de negociación en procura de alcanzar los merecidos aumentos salariales. APSA realizará trabajos en Berizo y se registrará baja presión en una zona del distrito. Desde la empresa informaron que las acciones se centralizarán en la intersección de calle 158 con la Rotonda Río de Janeiro. Mientras perduren las maniobras, se registrará baja presión o falta de agua en algunos sectores de Berizo y Ensenada. Una vez finalizados los trabajos, el servicio se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se debe dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual. Un servicio que informa más cerca. Berizo dará dosis antirrábicas gratis en el barrio Santa Teresita. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berizo confirmó que esta semana habrá una nueva jornada de vacunación. En este marco, la entidad confirmó que la actividad se realiza desde las 9 y media de la mañana sobre la plaza ubicada en calle 40 y 174 en Berizo. En el lugar, los vecinos podrán conseguir la vacuna contra la rabia para sus perros y gatos de forma gratuita. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 10 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la Región.